Desvelada, gracias por acompañarnos en esta calurosa madrugada tonótica. A vos que no te podés dormir y das vueltas entre las sábanas transpiradas, te digo: la noche es nuestra. Salgamos a caminar por ese puente invisible que nos tiende SM Paseo. Hola Daru, ¿cómo estás? ¿Vos tampoco podés dormir hoy? Hola Lau, la verdad es que estoy desvelado pero al lado tuyo se transforma en un desvelo de placer. Se me va el sueño por completo. Qué linda noche, ¿no? Sí, Darú, es una noche ideal, una noche prohibida, una noche de murciélagos con rabia, positivos, una noche de sueños húmedos, Y bueno, en este momento quiero aprovechar para mandarle un beso a la comunidad menonita de la Reguera, que nos escucha todas las madrugadas. Y un beso especial a Dante, el hombre al que sueño despierta y me estremece. Yo también quiero mandar un saludito. Le mando un beso grande a Cielo, que es nuestra principal oyente, quien seguramente en este momento... ...está compartiendo su lecho matrimonial con el Charlie, ...pero los caprichos de la melatonina... ...hacen que mientras él duerma... ...ella salga a caminar cada noche junto a nosotros... ...a través del puente invisible que construye FM Pastor ...con ladrillos de deseos. ¿Qué te parece si nos asomamos por la baranda del puente... Y miramos ese torrente de sueños que fluye desde aquellos compañeros que pudieron conciliarse con Morfeo y desemboca en un océano incierto de despertares. Nosotros, vos y yo, que somos criaturas de la noche, vamos a curiosear indiscretamente dentro de esa corrente. ¿Vamos? Mm, qué buena idea, Lau. Qué excitante poder humear en ese aluvión de sueños húmedos, de wet dreams. Pero esto queda entre nosotros, ¿eh? Entre nosotros dos y nuestros amigos oyentes, que se mantienen en vigilia y jadean del otro lado del éter. Soportando el calor con el inútil chorro de aire que lanza un viejo ventilador. Y sí, obvio que queda entre nosotros, tontito. Todo lo que veamos en este torrente de ensoñaciones lo olvidamos al amanecer. Dale, vení conmigo. Asomémonos hacia abajo y miremos. A ver, a ver ese sueño que viene bajando ahí. Mm, una campaña de vacunación completa. Mm. ¿Y ese otro? A ver si lo distingo. Mm. Excitante, un lira. Uy, y ese otro sueño que viene bajando tan rápido parece un Aguinaldo. Mm, Pero, ¿cuántos sueños eróticos que fluyen durante una noche de verano? ¿Viste el agua? Sí, Daru. Durante el verano, los sueños aglutinan como el antígeno de brucelosis y se desploman en forma de luz intenso. ¿Ves ese sueño que viene bajando ahí? ¿Lo ves? ¿Dónde, Lau? No sé cuál me decís. Veo muchos. Ese, Daru, ese que está al lado de una licencia por estrés. ¿Lo llegas ¿Lo llegas a ver? Ah, sí. Ahora lo distingo. Mm. Una choriciada del gremio. Escuché los gemidos, Lau. Creo que somos testigos de una polución nocturna. La excitación que le provoca la imagen de la parrilla es muy grande. ¿De será ese sueño? Impresionante, muchachos. ¿Cuántos chorizos que están pasando? 50 lilos ya conté ese sueño erótico Están manguereando el quirófano móvil No alcanzo a distinguir las caras Desde afuera Siempre se ven borrosos los sueños Creo que son biólogas En un concurso de remeras mojadas Tienen trampas en la mano mm. Cuántas fantasías que tienen en el paseo Durante la noche se abren las compuertas del dique del Super Show y da lugar a un torrente de creaciones oníricas que fluyen sin contención alguna. Y esa fantasía vagante, ante Darum? Pelusa eh, en ropa interior. Mm, sí, pero debe estar soñando con la pelusa del 2009. Mirá qué flaca que está. Sí, tienes razón. Son muy exigentes en el pastor. Uy, y ese, y ese sueño que viene cayendo despacito ahí Parece que fuera a demorar como tres años en caer ¿Qué es eso? Me parece que es el sueño de un residente A ver, a ver, a ver si lo puedo ver mm, Me parece que es planta permanente Bueno, vamos a parar con esto de andar espiando los sueños de planta permanente, porque este juego ya se está poniendo muy cachondo. Puede resultar en un viaje sin retorno embarcarse en esta aventura de sueños húmedos, navegando a la deriva en un futón que zozobra en tempestad prohibidas Cuidado. Sí, es verdad, Lau. Ya me estoy poniendo cachondo y la mañana comienza a despuntar. Jamás nos debe encontrar el sol viajando entre las ondas radiofónicas. Corremos el riesgo de romper el hechizo de la madrugada sonótica. Es hora de irnos a dormir. El mundo comienza a despertar y la magia debe seguir viva. Así es, Daru. Ha llegado el momento de despedirnos. La madrugada fue intensa, en grata compañía. Me siento algo sofocada por los años que vimos desde arriba del puente invisible que tiende SM Pasteur. Fue una experiencia muy fuerte que seguramente repetiremos en otro programa. Pero lamentablemente hay que esperar hasta el próximo año para volvernos a encontrar en madrugadas sonóticas. Por eso queremos desearles un feliz año nuevo. Y que en el 2014 se les cumplan todos los sueños mojados. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron despiertos, escuchándonos a lo largo de estas noches calientes. Hasta pronto. Bueno, yo también me despido de todos aquellos oyentes desvelados que nos acompañaron con sus fantasías durante todo el año y ellos que nos enseñaron a soñar despiertos. Los despido hasta el próximo año para volver a encontrarnos en... Madrugada sonótica, el programa más cálido del vial. Eso para todos.